Sí, quiero feliz día. Eh, bueno, estar reunidos aquí en la Unión Cívica Radical, en el Comité de la Unión Cívica Radical, uh -huh. eh, eh, homenajeando de alguna manera a, a los escritores locales, ¿no? ¿Qué tal? Sí, eh, bien, bien, bien. Eh, sí, homenajeándolos, este, yo diría pasando un rato grato, viéndonos las caras de, después de mucho tiempo con algunos, que no nos veíamos, pero más que nada sabiendo qué piensa y qué siente cada uno hoy como escritor, en su rol de escritor, qué dificultades tiene. Eh, que más o menos son cuestiones conocidas, pero a veces el no, el no transmitirlas hace como que uno se las vaya callando. Y bueno, creemos que la cuestión no es así, los escritores locales, como todos los escritores, tenemos necesidades, una de las necesidades principales es publicar y ver qué podemos hacer. Así que bueno, estamos compartiendo un rato lindo, interesante, ameno... Y bueno, no sé si saldrá algo o no, pero este hoy nos hemos reunido. ¿Sería, sería lo más costoso eso, Graciela, el, el, el publicar? Sí, sí, es la gran, el gran impedimento que tuvo siempre el escritor eh, sabemos que llegar a las grandes editoriales es un trabajo, una tarea titánica y bueno, nosotros lo que aspiramos es a ser reconocidos en nuestro pago chico ¿no? y eso hablando de, de pago chico no solo hablamos de garría como ciudad sino de Garría tiene intercambio con Bolívar, con Azul con la PRI de la Madrid con los municipios vecinos que nos encontramos con escritores siempre y que con los cuales podemos intercambiar y podemos proyectarnos y a su vez traer de otro lado. Y bueno, es una cuestión que venimos luchando hace tanto tiempo, pero nunca hemos tenido la suficiente fuerza porque si, si no, no estaríamos en este punto. ¿Esto sería el puntapié inicial de algo para, para comenzar a juntarse? No lo sé, la invitación está hecha. Después depende de cada uno, de las ganas que tengamos, de las pilas que le pongamos este, ojalá fuera el puntapié inicial la idea nuestra eh, de las mujeres radicales era homenajear a los escritores en su día, pero de pasada ya que estábamos, hablemos de qué pensamos y qué sentimos, porque si no, no tiene sentido venir a tomar un café con mermacita y hablar de huella perdidos, perdido, realmente a mí no me interesa este, eh, eh, tomemos el café y hablemos de qué necesidades tenemos y bueno, las necesidades son estas, ojalá sea el puntapié inicial, ojalá no quiero... Eh, Cifrar grandes expectativas sobre una cosa que no lo sé, pero bueno, por ahí sí. Esperemos. eh los escritores locales son muchos los que se han ido agregando podríamos decir de alguna manera ¿no? Sí. Eh, yo fui a, estuve con Diego Rojas que me facilitó el, el padrón no el, el catálogo de autores locales de la biblioteca de autores locales y bueno uno están los nombres conocidos de siempre eh, pero allí no están todos y hay más de 50 pero está toda la gente que está en los talleres en los talleres literarios municipales en los talleres este eh, eh, particulares hay mucha gente que, que produce y que produce muy bien y, y que realmente necesita eh, ¿quién no desea tener su obra publicada? yo creo que todos lo hemos sentido necesito un patrocinante Cla decir. claro, tal cual entonces bueno, ver de qué modo podemos hacer que cada uno vaya publicando este y que cada uno vea su sueño concretado Porque además eh, el hecho de ver tu obra publicada y puesta a disposición del lector es como que el trabajo está terminado o la obra termina eh, siendo cerrada. No, no tiene sentido escribir para guardar, escribir para publicar dos o tres trabajos y ya está. Uno necesita estar presente y saber que tiene un libro, que alguien lo leyó y te diga me gustó, o no me gustó por tal o cual cosa. Esa es la finalidad. Pero si la tenemos que pagar de nuestro bolsillo. Cuando eh, vemos, compramos este, y vemos cómo se venden otro tipo de cosas que, bueno, a lo mejor para mí no tienen el, el gran valor que, que tienen, para otros sí, pero bueno, también nosotros tenemos que estar en esa propuesta de que todo está a la vista para venderse. Y nosotros recuperar ese dinero... Este, para invertir en otra cosa obviamente ¿en algún momento tuvieron este, el apoyo o tuvo la, la iniciativa de Compa Electric de comprar los libros de sí, los editores? sí a mí me parece sí. una sí. yo cada vez que tengo oportunidad lo menciono porque a mí me pareció una iniciativa este, realmente fantástica y lo fue porque durante muchos años compraban nuestros libros todos los años nos llamaban nos pedían X cantidad de libros si teníamos obras nuevas y si teníamos obras antes editadas nos pedían menos cantidad porque había bibliotecas de instituciones y de colegios que recibían yo estuve muchos años en la escuela 1 en la biblioteca y todos los años teníamos la biblioteca eh, con ejemplares de los autores locales entonces uno se podía dar el lujo de tener dentro de la biblioteca de la institución un apartado especial para los autores locales cuando llegaba el momento en la parte didáctica o curricular de tratar los autores locales los teníamos ahí, no había que ir a buscarlos y andar eh, eh, a las piruetas para conseguir el libro de un autor local los teníamos en la escuela y eso fue gracias a la gestión de Copa en su momento yo no me acuerdo en qué año fue no, no debe hacer mucho eran unos 10 años 12 pero tampoco no es muy difícil ubicar los años bueno y eso se murió se terminó nadie tomó la posta y acá andamos los autores navegando y mendigando para poder editar un libro de 50 páginas mirá lo que te estoy, estoy diciendo 50 páginas ni hablar de cuando hemos hecho una revista de cultura Yo no sé si vos te acordás que yo saqué Valquiria por el arte durante cuatro años y teníamos que financiarla con eh, el aporte publicitario de comercios e instituciones que nos ponían la plata. De otro lado, no hubo nunca reconocimiento. Una revista que llegó hasta Buenos Aires, hasta Mendoza, Uruguay, a Madrid... Y todo así, entonces no es posible Tiene que haber una especie de editorial o cooperativa Algo que nos ayude a los escritores a publicar ¿Es, lo que, que se se piensa, vaya... ¿Es lo que se piensa encontrar por ahí a partir de esas reuniones? Sí, Ojalá, pero para eso precisamos gente, gente que se comprometa Ojalá pudiéramos hacerlo Pero bueno, precisamos gente comprometida ¿Eh, ¿Internet lo toman como una competencia ustedes los escritores? No, yo no, a mí me parece que son dos cosas totalmente distintas Pero eh, el papel... El sí, papel. sí, no, además, este, por ejemplo, está bien, yo, a mí me pasa esto, eh, convengamos que también es una cuestión de generaciones, por no decir de edad, que queda feo. Eh, yo me pongo a leer en la pantalla y... buenas noches, me pongo a leer en la pantalla y me canso, me fatigo, el libro es otra cosa. Yo creo que son dos soportes totalmente diferentes... Eh, ¿Es la novedad? Sí, es la novedad, es una bisagra, es interesantísimo, porque vos tenés información al toque. Pero convengamos también que las editoriales han bajado mucho el precio de los libros, hay ediciones muy lindas, yo veo lo que hay editado para chicos en libros y te vuelves loco. Entonces, este, pero bueno, qué sé es yo, son las reglas del juego, es lo que nos toca vivir. Pero yo creo que mientras el libro siga andando... Eh, Va a seguir existiendo y va a seguir siendo un soporte válido, el de la lectura, el de la palabra escrita. Bueno concurrieron los escritores locales hasta sí, sí, sí, concurrieron, no como en forma masiva, como este, que se supone que debiera ser, pero sí tenemos un grupo de gente muy interesante que ha aportado datos y que, bueno, que vamos a ver si surge algo por ahí, hacemos otra reunión como para invitar a otros y ver qué, que sigue. Este, sí, nos nos han visitado y en eso estábamos. Recibe, gracias, gracias. A ustedes muy amables, gracias. eh,